La verdad, una alternativa, junto a su gran amigo, el ingeniero Claudio Alfonso Rojas. Grandes temas de conversación el día de hoy, la actualidad, lo que está ocurriendo, lo que quieres saber, lo que quieres conocer, aquí en Radio Puente Alto. Dejo con ustedes a Claudio Alfonso Rojas. Adelante Claudio. ¿Cómo está Juan Carlos? ¿Cómo están queridos auditores? Aquí estamos eh, nuevamente eh, junto a ustedes en una nueva edición de su programa La verdad, una alternativa un día hermoso, precioso, primaveral, hoy día no hace calor, está muy agradable, eh, con harto viento y felices siempre de venir aquí a Puente Alto y, y privilegiados con esta vista que tenemos de, lo, de la cordillera. Bueno, eh, a ver, vamos a tratar hoy día, hoy día no vino mi compañera porque está eh, estamos estamos dando la lucha en todos ámbitos y nos estamos repartiendo la pega en realidad. Ella está en una actividad en este momento y... Y bueno, y ahí no optamos por porque yo viniera a la radio y ella fuera la otra actividad. Finalmente, eh, lo que quiero contarles un poco, las cosas más relevantes que están pasando en este momento en nuestro país y que no se la van a decir en la televisión. Por ejemplo, todos sabemos eh, de la interpelación al ministro Chadwick a raíz del asesinato de Camilo Catrillanca. Señor presidente, no hay nadie que no sé. Si... No hay nadie que no sepa de esto y esto pasó esta semana y esto no salió en los medios de comunicación y es muy interesante la la intervención del senador Navarro, no es que yo no es que yo sea hincha del senador Navarro ni mucho menos, de, nosotros somos totalmente independientes. Pero sí tengo que reconocer que él dice cosas muy claras y dice la verdad y y toca el tema con mucha claridad y al hueso como se dice por eso que la, la traje a colación para que ustedes la escuchen es muy breve pero creo que vale la pena escucharla vamos con ella ello sí, el presidente Sebastián Piñera tiene conciencia de la oportunidad histórica que tiene para enfrentar los temas de fondo no los temas superficiales no los temas electorales no los temas de corto plazo los temas de fondo Porque aquí yo escucho este Senado hablar de la realidad. Todo lo que se ha hablado es la más pura realidad. La pregunta es, ¿cuál es la causalidad? Y nadie quiere entrar a la causalidad. Porque todos quieren mantener el tono respetuoso, amigable, de consensos. Cuando en este tema no hay consenso social, está Porque el Estado de Chile no ha reconocido ni la deuda histórica, ni ha tomado la decisión en ningún gobierno, enfrentar el tema del fondo. Y la historia del pueblo nos pues, señala, su presidente, 1492 el imperio español, una guerra genocida. Llegaron para evangelizar, para dar civilización a los incas y a los mayas. Los españoles que no tenían baños, en los palacios, los españoles que la inmensa mayoría de su población era analfabeta, llegaron a civilizar. Y a Quiero decir, de que que mata, mutila, esclaviza, no angeliza ni civiliza y esto es lo que hizo el imperio español quiero decirles que los parlamentos que aquí se han tocado desde el 1541 al de Pedro Valdivia al 1816 de Concepción los presidente 70 parlamentos aquí hay senadores que dicen hay, hay que seguir parlamentos 70 parlamentos y ese diálogo reconocido por el imperio español Fue reconocida la autonomía del pueblo mapuche. Lo hizo el imperio español y no lo ha hecho el Estado Chile. Es por eso que el único pueblo, el único pueblo jamás sometido en toda América, fue en México, en ¿sí? México. Arrasaron, arrasaron a los pueblos originarios. El único pueblo que resistió fue el pueblo mapuche. En la oficina del comandante, el jefe del ejército, cualquiera que haya sido, en cualquier época, en el mural, en el mural, en el de toda, toda la muralla está el retrato de Lautaro de Andaluccio. Presidente, el reconocimiento al ejercicio, por cierto, de la resistencia. Uralaba, 1598. Gobernador Martín Hoyes de Loyola, muerto en combate. Pelantaro aniquiló al, al Ejército Español de la zona. Uralaba, la primera gran derrota del Ejército Español. Pacto de Límite, 41. Presidente, cumplimos 377 años un pacto finito, donde por primera vez la corona española ofrece y nos reconoce soberanía sobre los territorios, soberanía sobre los territorios. cierto, la carta de O'Higgins, que muchos se, se le llaman hermanos mapuches, donde los instan chat contra la historia la derrota de España a través del jefe la carta de O'Higgins, maravillosa carta que espero que esté en la tumba de en Chillán, en letra de bronce, señor presidente, porque O'Higgins reconoce la independencia. Queremos vivir con usted queremos compartir con ustedes. Por cierto, 1862, Cornelio Zadera, José Joaquín Pérez, presidente, 10 millones de dólares. No, el pueblo mapuche hoy día estaría en la corte penal internacional por cierto estaría denunciado ese general y ese presidente esto fue lo que hizo el ejército de Chile el ejército de Chile arrasó al pueblo mapuche por cierto Juan eh, Carlos recordado el eh, comandante en jefe, en jefe del ejército de la pacificación de la localidad yo escucho al nuestro exterior escucho a la bancada hablar de pacificación y quiero preguntar Estamos hablando de la pacificación de Cornelius Saavedra para aniquilar, para arrasar, estructurar, ¿viste el pueblo abuche? Yo digo entonces, no tenemos consenso sobre lo que hay que hacer. No es que no sepamos. La senadora Enao Zumbay, por su intermedio, señor si presidente, yo creo que se equivoca. No es que sepamos lo que no sepamos lo que tenemos que hacer. Si sí lo sabemos, lo que sucede es que no tenemos ni los pantalones, ni la falda, ni los cojones para enfrentarlo y hacerlo para reconocer lo que el Estado chileno tiene que hacer. Porque durante 1867 en adelante se destruyó una aldea, se destruían las siembras y nadie quiere renunciar con la sacrosanta propiedad de... ¡Ah! ¡En eso estamos! Esta Constitución que no reconoce al pueblo mapuche, la única Constitución de América, la única. Si hasta Estados Unidos, México, Canadá reconoce a sus pueblos originarios, Chile no la tiene. Chile no la tiene. En 200 años de, de independencia soberanía, nadie se ha atrevido a reconocer que el pueblo mapuche existe, que existe una deuda histórica pendiente. ¿Y por qué? Porque no queremos ceder, comillas, la propiedad privada. Con mucho respeto, señor presidente, hay algunos aquí que proceden, por cierto, son migrantes. ¿Y les regalamos la tierra a los migrantes? La tierra de los mapuches se la regalamos a los migrantes alemanes del sur de Chile. Se la regalamos. No era tierra del Estado de Chile, era tierra mapuche. Y eso es un principio de reconocimiento de verdad histórica. Antes fue el Ejército de Chile, hoy día es carabineros de Chile. Por cierto, se habla del Comando jungla del GOPE, de Fuerzas Especiales, con todo el aprecho que podemos tener por el Ministerio del Interior, aquí conocemos hace muchísimos años, el lo mismo, es represión. El Ejército de Chile en el 1800, carabineros de Chile en los 2000, en el siglo 21 Antes el ejército, hoy carabinero. La fórmula de la represión. No ha variado el comportamiento del Estado de Chile en contra del pueblo mapuche. Y es por eso que en el 2016 teníamos mil carabineros, mil carabineros, Por eso que el presupuesto de, de, de, 2000, de 2010 aumentó en un 2.200%. Del 2010 a la fecha el presupuesto de carabinero de la Fuerza de Alcanía ha aumentado un 2.200%. En 2015 casi 2.000 millones de pesos. ¿Para proteger qué? ¿Para proteger qué? a tres grupos económicos forestales los maten, no, los ¿qué hacemos hoy día en la sala? señor presidente, hacemos poco historia hacemos un poco de curso o sea, hacemos poco nada hablamos de la violencia rural hablamos de que ocultamos el fondo y la pregunta es ¿por qué omitimos ¿por qué no vamos a la causa del fondo? que mi opinión es tierra tierra, tierra, tierra para los muchachos no hay otra fórmula la tierra que le usurpamos y le robamos la región del Bío, Bío se habla de robo de madera. Yo digo, no es robo de madera, es robo de tierra. Los sustituidores son las forestales. Por tanto, no hablamos, señor presidente, de la Ministro Moreno y los senadores, no hagamos de esto más, una, una, una página más de la historia del Senado sin ir al fondo. Los Inuit administran, su presidente, 1.300.000 hectáreas, doble el territorio de Chile, perdón, kilómetros cuadrados, 1.300.000 kilómetros cuadrados. Aquí tenemos miedo hablar de autonomía, tenemos miedo a hablar del tema de fondo. Siguen matando a Mapuche, a vivir este Senado discute, sigue los allanamiento Y el problema no es carabinero y la única ley que nos trae el Ministro Chauque es la ley de Carabineros. No nos trae ninguna otra ley que no sea una ley relacionada con la represión. Y eso no es enfrentar el problema, eso no es tener valentía, eso no es ir al fondo de los hechos, señor presidente. Ir al fondo de los hechos significa renunciar, estar dispuesto a pagar el costo, y el gobierno yo creo no lo está. Bueno, ahí está lo que dijo el señor el senador Alejandro Navarro, eh, con, en presencia del ministro Chadwick, en presencia del de, de señor Moreno, y y en presencia de todo el senado y la verdad es que me parece muy interesante algunos podrán decir que el, el senado navarro alguna vez hizo un uso indebido de una licencia estoy totalmente de acuerdo si yo no lo estoy defendiendo yo estoy yo me limito a extractar lo que saqué de ahí yo no no voto por navarro ni nada sino que estoy mañana va a ser otro sí si, si el que diga lo que tiene que decir eh, lo sacamos en lo sacamos eh, o lo destacamos entonces eh, creo que es importantísimo eh, lo que él dijo porque le dijo las cosas que tenía que decirle y lo dijo con claridad eso es lo que yo quería destacar porque eso nunca va a salir en los medios, en, en, en los medios de televisión en los medios de prensa que son todos manipulados por el poder bueno, eh Ahora, voy a entrar en otro tema que es muy delicado, porque nosotros desde hace mucho tiempo, desde que empezamos a hacer este programa, hablamos del TTP. Lamentablemente, hoy el TTP está en el Parlamento, en comisiones de la Cámara de Diputados. Hemos estado, de hecho Cecilia estuvo el miércoles en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en eh, justamente hablando con, con diputados de este tema y con otras por con otras personas no solamente ella por supuesto hoy día había otra persona de la plataforma hablando con otros diputados eh, en un tema puntual del ttp en fin estamos estamos atacando este problema y luchando a como del lugar para darlo a conocer porque nos hemos dado cuenta lamentablemente que nuestros diputados que no saben nada o casi nada del TTP. Y la raíz del, del problema es que se habla de Tratado de Libre Comercio. Y ahí está el, la raíz del engaño, el comienzo del engaño, porque es un mal llamado Tratado de Libre Comercio. Porque al decir Tratado de Libre Comercio, ¿sabe cuál es la argumentación? Porque nos atacan mucho. Siempre cuando va una persona nuestra, van dos o tres personas de gremios defensores del tratado entonces Y nos atacan siempre porque nos dicen que estamos desubicados, porque en un mundo globalizado nos estamos oponiendo al libre comercio. Y eso es, es falso. Es absolutamente falso. Ellos cayeron se comieron el dulce porque el, la palabra tratado de libre comercio es la que los lleva engaño. Pero esto no es un tratado de libre comercio. ¿Para qué queremos más tratados de libre comercio si tenemos el récord mundial de tratados de libre comercio? Porque en internet no hay país en el mundo que haya firmado más tratados de libre comercio que Chile. Después de la dictadura vino un deseo de apertura y Chile firmó todo lo que se le puso por delante. Y esta generación de tratados que se está firmando ahora, dentro de las cuales el más el más el más grave diría yo para esta zona del mundo es el TTP. No es un tratado de libre comercio. En absoluto. Esto es un, un nuevo reglamento, una supraconstitución, una constitución global del mundo que somete a los países y se impone por sobre las constituciones y leyes de los países de cada país. Entonces, y esta está destinada a favorecer al capital, a resguardar al inversor extranjero Y favorece completamente a las megacorporaciones. De hecho, ¿quiénes lo patrocinan? Las megacorporaciones. ¿Quiénes lo financian? Esto, que lo construyeron con 600 lobistas, contratados por ningún ¿por qué gobierno. Por ningún gobierno, por las megacorporaciones. Entonces, querido auditora ¿a quién cree usted que finanza? ¿A quién cree usted que favorece? ¿Para quién fue construido? para las megacorporaciones. Y hoy día las megacorporaciones son las que mandan el mundo y le dicen a los países que tienen que poner esta nueva regla porque ellos quieren invertir y poner donde ellos más les conviene su inversión, de acuerdo a las ventajas comparativas de cada país. Ese es el objetivo de este tratado de libre comercio. Debemos decirle a ustedes, queridos auditores, que no hubo estudios previos de evaluación de impactos ambientales ni sociales del TTP cuando se elaboró no existió ninguna consulta indígena recordemos que Chile está adherido al convenio 169 y está obligado por ende a consulta a los pueblos indígenas no existió auditoría de los tratados anteriores vale decir qué resultado hubo con los tratados anteriores porque la gente dice, bueno, tiene que haber libre comercio, sí. No se necesita este tratado, sí. Tenemos arancel cero con todos los países del tratado. De hecho, hoy día prácticamente los aranceles no existen. Entonces, no hay limitación al libre comercio de ningún, de ningún caso. Por ejemplo, Brasil, que es un país, la primera potencia de Sudamérica, hace mucho libre comercio y, sin embargo, recién acaba de firmar su primer tratado de libre comercio con Chile, hace menos de un mes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No se necesitan tratados de libre comercio para hacer comercio libre. Primera cosa que tienen que saber ustedes. Este es un tratado, el TTP digo, que en realidad no se refiere al comercio, sino que establece garantías para los inversores. Es decir, las corporaciones transnacionales que buscan asegurar y aumentar sus ganancias. Entre estas corporaciones están la industria farmacéutica, las grandes farmacéuticas, por supuesto, las corporaciones informáticas, de energía, las mineras, forestales, la agroindustria y otras que pretenden obtener por esta vía lo que no logran a través del Congreso ni en los tribunales. Todo esto se elaboró en secreto. ¿Quiénes lo elaboraron? Decía yo, los lobistas de las megacorporaciones, con tratados. Imagínense, gente profesional, 600 lobistas elaboraron estos tratados. Estos tratados, no solamente este, sino que hay otro que es análogo a este, que es el TTIP, que es el tratado de Estados Unidos con Europa, que también está en proceso de aprobación. El Z también, es otro tratado. Y el TISA también, es otro tratado, que son de la misma línea, para favorecer siempre a las megacorporaciones. A tanto llega que el sistema de resolución de controversias es un tribunal privado el CIADI, que establece que solo pueden ser demandar pueden ser demandados los estados, pero el estado no puede demandar a las megacorporaciones. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿a quién favorece? ¿A quién lo creó? que son las megacorporaciones el gobierno pretende que este tratado es diferente al TTP original porque este es el TTP-11 o, o bien dicho el CTPP vale decir el TTP sin Estados Unidos esto es absolutamente falso porque sus 30 capítulos de más de 600 páginas y con los anexos llega casi a 1500 están plenamente vigentes y las 20 disposiciones, entre comillas, suspendidas por la salida momentánea de Estados Unidos pueden ser repuestas posteriormente en un trámite parlamentario simple de fácil despacho, no comparable con la discusión de un tratado completo el gobierno chileno ya ha expresado su voluntad de que Estados Unidos vuelva a ser parte del tratado este gobierno Y funcionarios norteamericanos de alto nivel, no el presidente, pero de alto nivel, también han manifestado su interés en volver al TTP. Entonces, esta es como esto se ve como una estrategia, porque Estados Unidos era el que asustaba a los países chicos. Se corrió para un lado, suspendieron las cláusulas más leoninas, las que más saltaban a la vista pero una suspensión momentánea porque cuando Estados Unidos vuelva y va a volver, se los aseguro va a exigir esa que esa suspensión sea levantada entonces va a ser una jugada maestra porque van a conseguir el TTP original con todo el países firmado y con Estados Unidos adentro el resultado final de esta negociación corroe la base de nuestra democracia y de todos los poderes del Estado en el Congreso no se le podrá cambiar ni una coma a este tratado. Solo se puede votar sí o no. El tratado no admite nuevos anexos, ni excepciones, ni observaciones. Y vulnera la soberanía nacional al establecer una suerte de gobierno corporativo transnacional que supervigilará nuestras leyes y políticas públicas con el pretexto de generar comillas coherencia regulatoria ahora algunas de las cosas más relevantes del TTP son los cambios en el ámbito de la alimentación el tratado impactará en el acceso a las semillas y alimentos sanos generando alzas en sus precios y escasez el TTP 11 sigue exigiendo la ratificación del convenio UPOP 91, del cual Chile aún no es parte. Esa es la ley Monsanto. Eso implica reflotar la ley Monsanto de privatización de la semilla, requisito para implementar esta ratificación. Esta ley fue parada por la movilización de, de defensa de la semilla campesina e indígena. La privatización de la semilla pone en riesgo la agricultura familiar y campesina, Y la biodiversidad y tal como se lo hemos dicho a través de invitados especialistas que hemos tenido en este programa la agricultura campesina la agricultura familiar va a ser la única alternativa en el futuro próximo eh, estoy hablando de aquí a cinco años para tener alimentos sanos no habrá otra manera porque todas estas mega corporaciones tienen la intención ...de intoxicarnos... ...para matarnos en el mediano plazo... ...ustedes dirán que estoy loco... ...pero no, por favor averigüen... ...Monsanto perdió un juicio en Estados Unidos... ...por esa misma razón... ...Monsanto está siendo cuestionado... ...su entrada en Europa... ...porque los europeos son hartos más cultos que nosotros... ...y ellos investigan... ...qué es lo que pasa con Monsanto... ...y cuál es la realidad de Monsanto... ...pero Monsanto está depredando países como Brasil... ...y Argentina por ejemplo... ...y en Centroamérica ni hablar... Entonces, está trabajando en África también. En la India, Monsanto eh, provocó la, una cantidad increíble de suicidios a nivel de pequeños agricultores campesinos. Bueno, la privatización de la semilla pone en riesgo la agricultura familiar campesina. Criminaliza las costumbres de los pueblos originarios sobre el libre intercambio, reproducción, y conservación de las semillas en favor de las grandes empresas transnacionales de la biotecnología. Lo que han hecho siempre los pueblos originarios siempre ha sido eh, guardar la semilla, porque una parte se cosechan los frutos y otra parte de, de los frutos se dejan para producir semillas para la cosecha del, del año siguiente. Entonces siempre ha sido esa la manera de hacer una agricultura natural para la biodiversidad así se generan condiciones para aumentar la migración rural y asegurar la expansión de los cultivos transgénicos y e plantaciones forestales con su pa paquete tecnológico de agrotóxicos afectando gravemente la salud de las personas y contaminando los alimentos y el agua así como los ecosistemas vamos a una pausa de baix vamos analizando algunos de los aspectos más nefastos del TTP-11 entonces habíamos hablado del, de la alimentación ahora otra cosa que le toca a usted también, querido auditor es la salud entre las medidas provisoriamente suspendidas pero que pueden ser respuestas en breve, están las que afectan a quienes padecen enfermedades catastróficas o raras que se llaman los enfermos de cáncer y personas viviendo con el VIH tendrán más dificultades para contar con remedios y la viabilidad de las farmacias populares estará en riesgo por el alza de precio de los medicamentos. El gobierno chileno oculta al Parlamento y al país que este tratado expande de 5 a 8 años la duración de las patentes de los medicamentos biológicos usados por las para las enfermedades catastróficas, Este impacto es muy grave, dado que el 26% del presupuesto público en remedios se destina a la compra de estos medicamentos. Se permite, además, segundos usos para revalidar patentes, lo cual hasta ahora no ocurría. La directora de la Organización Mundial de la Salud, esto lo pueden buscar en internet, la señora Margaret Chang, ha declarado que el TTP cierra las puertas a los medicamentos accesibles a la población. Todo esto tenemos que mirarlo con la perspectiva que el nuevo orden que se está imponiendo con todo esta este este entramado de tratados de libre comercio para apoderarse de los países forma parte del nuevo orden mundial que está descrito en la Agenda 21 de la ONU y la Agenda 2030 y el objetivo es reducir drásticamente la población pero drásticamente en el mediano plazo y para eso todas estas cosas están haciendo otra cosa que nos afectará también a todos nosotros es el internet asimismo el TTP extiende la duración del derecho de autor o propiedad intelectual a 70 años impidiendo que se utilicen en beneficio de nuevas creaciones culturales a partir de esas obras Y entre las disposiciones suspendidas, que luego pueden ser repuestas, y estoy seguro que así será, está el considerar delito, la descarga libre de información de Internet. O sea, yo veo un artículo en, en un, cualquier página, lo me parece interesante, lo descargo, y lo, lo, lo archivo en Word, y, y con eso, si no pago, eh, paso a ser delito. eso lo, A eso se refiere. O el colgarse de señales satelitales. Los proveedores estarán obligados a identificar en tribunales a quienes eludan las llamadas, comillas, medidas tecnológicas de protección, que son los obstáculos digitales impuestos por las empresas. Esto impide, además, el acceso a la información de investigadores independientes o de innovadores respecto de productos de las transnacionales, ya que siempre estos productos tienen protección intelectual. Todo esto que estamos hablando es lo que es lo que se está, ha discutido esta semana en el Congreso, en la Cámara de Diputados en comisiones. Este tratado es un candado para los cambios, para las luchas sociales orientadas a generar cambios de fondo que podrán ser considerados obstáculos al comercio por el tratado. Chile nunca ha sido demandado por este tipo de tribunales internacionales precisamente porque no ha hecho estos cambios pero si firma el tratado lo va a hacer por ejemplo una nueva constitución que permita recuperar los derechos arrebatados en materia de previsión social y el derecho humano al agua tendría nuevas trabas al afectar las ganancias de los inversores de esos negocios porque digo esto porque se está hablando de cambio de constitución se está hablando de asamblea constituyentes se está hablando de modificación del código de agua eso está en, en, en, en, el, en las luchas populares ahora existe un mecanismo del tratado sobre la resolución de controversia a través del cual se demanda al país cuando los inversionistas estiman que no están garantizadas sus comillas expectativas razonables de ganancia que son absolutamente subjetivas y que son fijadas por el inversionista Yo inversionista digo voy a ganar, yo a invertir en Chile, quiero ganar un 30%. Y si yo considero que el gobierno me puso una ley que me va a bajar un 10% mi utilidad, o sea, voy a bajar, voy a en vez de ganar el 30% voy a ganar el 20%, demando al gobierno. Y seguramente voy a ganar, porque los tribunales son para los inversores los paneles arbitrales internacionales establecidos en el tratado no cumplen ninguna de las normas del debido proceso y funcionan fuera del país con costos millonarios el estado no puede demandar a las empresas no tiene esa atribución entonces por eso que decimos nosotros que estamos entregando la soberanía del país pues solo funciona en un solo sentido y en la mayoría de los casos como por ejemplo Chevron, Ecuador en el caso de Chevron, Ecuador, los estados perdieron las pierden las demandas. ¿Esto acaso no es, querido auditor, la evidencia gigantesca? Porque algunos de ustedes que nos escucha podría decir ¿cómo, cómo va, va, va a mandar una empresa sobre el gobierno? ¿Cómo una empresa le va a dictar pautas al gobierno cuando la, gente, la mayoría de la gente todavía cree que el presidente manda? ¿Esto acaso no es la evidencia de que quienes promueven esta cuestión no están imponiendo y el gobierno está obligado a hacerlo, acaso no es esa la evidencia de que hay un suprapoder sobre el gobierno que está manejando los hilos del mundo? ¿O qué más, qué puede ser más claro que eso? No no, no, es, no es que yo sea conspiranoico, si es que es, es cuestión de inconformarse un poco, no más. Las disposiciones del tratado <coughs> dan garantías a los de siempre, las transnacionales de las industrias extractivistas de la minería, la energía y la agroindustria, que han agotado los recursos naturales y son los responsables de la existencia de comunidades sin agua y zonas de sacrificio. Además de proteger la inversión en minería, que tiene un alto impacto ambiental, el gobierno se ufana de que el tratado permitirá el aumento de la producción industrial de carne para exportación una actividad que deteriora en forma insoportable la calidad de vida y salud de las comunidades donde se instalan las plantas faenadoras, como lo que ya se vio en Freirina y actualmente se está viendo en la región del Mai, del Maule y en Melipilla, entre otras. Los impactos de la agroindustria y los semilleros de transgénicos serán más graves y más graves. ...por el reciente proyecto de expansión de la planta Monsanto en Paine. Queridos auditores, ustedes deben saber que la planta Monsanto en Paine es la más grande de Sudamérica. ¿Cómo es posible que Monsanto tenga una planta tan grande aquí en Chile? En circunstancia que todavía no se aprueba la ley Monsanto... Nosotros hemos hablado con gente eh, de organizaciones sociales en Paine y a pesar de que todavía no está la ley Monsanto, los pequeños agricultores no producen ya sus su, arriendan los terrenos porque leen más rentable. Porque Monsanto está pescando toda la cantidad de terrenos posibles para producir, se está preparando para esto que estamos hablando acá está preparando y por eso que promociona y por eso que los agricultores con quienes hemos tenido que lidiar en este tema están tremendamente agresivos todas las organizaciones los gremios los gremios de agricultores y de organizaciones eh, digamos del, del mundo agroindustrial están muy agresivos prácticamente exigiendo que esto se apruebe rápido Finalmente, este tratado debió ser consultado de manera previa, libre e informada a los pueblos indígenas del país. El Convenio 169, suscrito el año 2008, establece que cualquier proyecto o tratado que prevea medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas directamente, debe contar con un proceso previo de consulta. Ahora, tenemos aquí también algunas cositas más que mencionar que son muy importantes porque sobre todo se trata de los derechos laborales a, ver, a grandes rasgos un punteo muy rápido de, lo, de las cosas más relevantes eh, de este tema los países firmantes perderán toda soberanía ya lo dijimos, ¿por qué? perderemos los derechos laborales fundamentales porque el TTP hace una definición muy estrecha y reaccionaria de qué son los derechos laborales el derecho a salario mínimo, a vacaciones al permiso pre y natal a jubilación, entre otros, dejarán de ser considerados derechos laborales y podrán ser eliminados en cualquier momento porque el tratado lo dice expresamente los derechos que no se mencionan en el tratado que son cinco derechos básicos que no son estos que acabo de mencionar eh, no son no serán considerados o sea o pueden ser eh, no considerados en cualquier momento o se hace una cuestión O sea, no tenemos cómo, no sé no tenemos cómo defendernos de nuestros empleadores dijimos será un crimen hacer fotocopias o bajar libros películas o canciones de internet algo que todos hemos hecho y todos hacemos. se privatizarán las semillas y campesinos campesinos y campesinas podrían ir a la cárcel y sigue guardando reproduciendo e intercambiando semillas prohíben que el estado protege proteja a las empresas estatales, por ejemplo, Codelco deberá reducirse y continuar un proceso de privatización. Hace un tiempo atrás hablábamos todos de, en contra de la privatización, ahora ahora todos están a favor de la privatización. Agrava de manera irresoluble el problema de la monopolización del agua, el mar, la tierra y los territorios. Las empresas extranjeras no tendrán límite alguno para concentrar la propiedad del agua, el mar y la pesca o la tierra, y que la prohibían la expropiación, o sea, bloqueando cualquier posibilidad de la reforma al Código de Aguas, a la Ley de Pesca o a alguna de la nueva reforma agraria O sea, el Estado pierde esa, esa facultad de expropiar. Nos deja a merced de las empresas transnacionales de la salud, que buscarán seguir privatizando hospitales y aumentar significativamente los precios de los medicamentos. Básicamente eso, yo no quisiera eh, entrar en más detalle, porque podría entrar en más detalle, pero porque se pueden aburrir. Pero esas son las cosas más relevantes, sin lugar a dudas. Sí, vamos a una pausa. Estamos de vuelta y para terminar con el tema del TTP, algunas cositas que no puedo dejar de mencionar, que son muy importantes. Con, el, la, con, la, con la obligación que pone impone el tratado de, de una ley dura de UPOV 91, que está implícita en el TTP, uno de los mayores peligros son las penas de cárcel. Algunos países como Japón han incorporado penas de hasta 10 años de cárcel para quien comercialice semillas sin permiso de sus propietarios en este caso monsanto de acuerdo a upo e incluso a la legislación chilena la comercialización incluye el intercambio por lo que se podrá ir a la cárcel por intercambiar semillas privatizadas aunque no haya planta de por medio prohibición o serias restricciones al intercambio de semillas tradicionales se hace posible reclamar propiedad sobre semillas tradicionales en base a su similitud a variedades privatizadas, o sea, ¿quién lo puede reclamar? La, la, la, en este caso Monsanto confiscación de cosechas, cultivos y herramientas de trabajo a quien cultive semillas privatizadas que no fueron compradas de acuerdo a la ley a la ley Monsanto allanamientos de casas y bodegas por simple sospecha y sin orden judicial privatización de la función fiscalizadora incluso con la posibilidad que quede en manos de las mismas empresas de semillas Se dan cuenta de que estoy hablando, ¿no? Yo no sé si los auditores se dan cuenta de lo que estamos hablando. Vamos a tener una dictadura de semillas de la alimentación. Por eso. Ahora, en procedimientos civiles, de, en, en, en cuanto a la propiedad intelectual, se mantiene vigente el artículo 1874.13 y 1874.17 que indican en procedimientos civiles, las autoridades judiciales podrán violar el derecho a permanecer callado de un acusado y exigirle que entregue información o delate a cualquier otra persona que le haya ayudado a cometer la falta. Esta exigencia se podrá hacer incluso antes de ser declarado culpable y para reclamar pruebas, con lo que se está imponiendo la posibilidad de exigir a un acusado que se auto inculpe. ¿Se dan cuenta cómo con las con qué facilidad nos pueden meter a la cárcel por sacar fotocopias y, y, y, y que si yo eh, saco mucha y, y hago no sé y, y que lo hago con alguien más tengo que tengo que decir con quién más lo estuve haciendo? Las excepciones que se hacen hasta ahora a las bibliotecas y entidades educativas se eliminan o restringen y si la excepción continúa, esas que estas quedan sujetas a la reversión del peso de la prueba. Es decir, si una biblioteca es acusada de violer, violar el derecho de autor, será esta institución la obligada a probar su inocencia. Esto contraviene las normas jurídicas internacionales y se vuelve más alarmante cuando en los últimos tiempos hemos visto otros intentos, como en el proyecto original Aula Segura, de revertir el peso de la prueba. Los derechos laborales son demasiado densos, pero yo creo que lo fundamental ya lo dije. Ahora para para no aburrirlo vamos a cambiar un poquito de tema tenemos una, una noticia que salió en las redes sociales hoy día que los autos de los parlamentarios reciben más beneficios que los jubilados los parlamentarios reciben 193 mil pesos mensuales para mantener sus vehículos peajes, tag y otros mientras que el promedio de las jubilaciones no supera los 150 mil pesos hoy día la Fundación SOL cumple 10 años y justamente había una actividad en, en la Fundación SOL muy interesante y con muy importantes invitados. Y quería destacar algunas cosas que dice la Fundación SOL sobre eh, en nuestro país. Es una, una fundación muy seria, trabajo eh, muy bien visto a nivel nacional e internacional. Sobre todo a nivel internacional, porque acá normalmente la, la, las cosas que dicen no le gustan a los gobiernos. El 50% de los trabajadores chilenos gana menos de 380 mil pesos y 7 de cada 10 trabajadores, vale decir el 70%, menos de 550 mil pesos líquidos. Solo el 15% gana más de 850 mil pesos líquidos. En Chile se registran más de 670 mil subempleados, o sea trabajo eh, que se dice subvalorado, trabajo precario que se dice y dentro de esos 670 mil el 50% gana menos de 130 mil pesos mensuales o sea esa gente no tiene contrato, se le paga cuando quiere, de a poco ese tipo de trabajo existen además 600.000 personas jóvenes especialmente que no hacen nada Además, se registra casi un millón de asalariados que tienen contrato de trabajo y el 80% de ellos gana menos de 420.000 pesos. Y ahora vamos a la parte más dramática. El 90% de las pensiones de vejez de vejez que pagan la FP son menores a 149.435 pesos, lo que equivale al 66% del salario mínimo. El 93% de las mujeres jubiladas de edad en retiro programado recibe una pensión menor a 153.590 pesos. Y según la encuesta casen los índices de pobreza en Chile tuvieron la disminución más notoria entre los años 2006 y 2015, cuando se bajó la pobreza de un 29 a un 11%. Uno de los eslogans más claros con que se destacaban los éxitos en la materia provino del ex mandatario Ricardo Lagos, quien salió electo con la frase «crecer con igualdad». Bajo su mandato, se informó que la pobreza bajó de un 22% a un 13% y la indigencia de un 6% al 3%. Sin embargo, el estudio de la Fundación PSOL, sobre pobreza y fragilidad del modelo chileno realizado por los investigadores Gonzalo Durán y Marco Kremenman entrega cifras que se distancian bastantes de las arrojadas por CACEN. El informe utiliza la base de datos que publica la, la encuesta CACEN, pero y al no considerar los subsidios y transferencias que entrega el Estado la pobreza sube de un 11 a más de un 15%. Las cifras reales y más alarmantes por ciento Por cierto, provienen del cálculo en el índice de pobreza que se realiza sin sumarle el alquiler imputado, en cuyo caso la pobreza se dispara a un 27%. Estos números, explica Kremerman, se calculan sobre la base del ingreso autónomo, el cual es recibido por los núcleos familiares debido a su trabajo, vale decir, un ingreso sujeto a las vicis del sistema de mercado. De acuerdo a este modelo, prácticamente 3 de cada 10 chilenos no cuenta con los ingresos autónomos para superar la línea de la pobreza respectiva. En el caso de los adultos mayores de 60 años y más, casi quintuplican la pobreza, pasando de un 7 a un 35%. Datos que saltan a raíz de que para este segmento de los chilenos hay mucho subsidio y porque hay mucho adulto mayor que tiene vivienda propia, explica Marco Kremmerman. Claro, entonces eso, eso eh, esas personas que tienen vivienda propia, aunque no tengan que comer, no son considerados por, pobres, porque las, las, las variables de pobreza, que son bien, hablan de, de, de la vivienda. Claro, yo conozco personas que tienen vivienda propia, que en algún momento tuvieron como sostenerse, pero después con las jubilaciones de hambre, no tienen más como sostenerse, aunque tengan vivienda propia y van a tenerla hasta que se las quiten en la tesorería porque no son capaces de pagar las contribuciones si es que están afecta a contribuciones puede que no estén afecta a contribuciones bueno este tema para redondear eh, ya porque nos queda muy poco tiempo un interés digamos casi desesperado de hacerles eh, ver nuestra Nuestra preocupación nuestra inquietud nuestra resistencia nuestra ira porque este tratado de, li, de libre comercio de mal llamado libre comercio el ttp que es nefasto que se hizo en secreto está en este momento en la, en la cámara de diputados no se publica nada de eso se firmó el 8 de marzo de este año eh, y está en la cámara de diputados en este momento y porque forma parte de una línea si bien es cierto se firmó en el gobierno anterior pero este gobierno lo está impulsando la ratificación porque esto esto no tiene que ver con el gobierno de turno, vuelvo a repetir esto viene de una suprapoder que le da la orden a los gobiernos, sea Bachelet o sea Piñera o, o sea quien sea de la pauta que tienen que hacer ellos tienen que seguir una agenda y tienen que cumplirla porque Ellos tienen el poder, ellos tienen el dinero y ellos pueden hacer lo que quieran con nuestro país. Lamentablemente es así, así están las cosas hoy día. Y lo único que podemos hacer nosotros es gritarlo, darlo a conocer, difundirlo, volantear, pelear en todas las instancias que tenemos en la Cámara de Diputados, a nivel social. Hemos estado en, en diferentes... Eh, hemos estado dando charlas en distintas partes con con sindicatos con distintas eh, para dar a conocer la gravedad de este tema desde hace mm, casi dos años y, y hoy día eh, intensamente porque está como te digo en la puerta del horno y lo que molesta es que justo lo ponen en la Cámara de Diputados en un momento en que la gente de este país está pensando en la PASCO en, en las fiestas de fiestas de años en el veraneo, en las vacaciones y, y las cosas se aprueban prácticamente a la fuerza afortunadamente no tiene trámite de urgencia afortunadamente eso es una cosa positiva eh, hemos conseguido pequeños batallas pequeños logros como por ejemplo que algunos, algunos diputados que habían votado a favor de otros TLC que para nosotros son un poquito menos graves que que este no es pero son de la misma línea eh, ahora con el ttp han manifestado su intención de votar en contra no sé si serán seremos capaces de llegar a impedir que esto se ratifique no lo sé pero tenemos que dar la pelea hasta el final Este tratado definitivamente es el proyecto más importante que, que, que yo tengo a memoria que haya llegado al Parlamento porque va a cambiar definitivamente nuestro sistema de vida, nuestra nuestra vida la va a cambiar. Eh, no es que yo sea alarmista, lo que pasa es que lo hemos conocido, eh, hace hace más de dos años que lo estamos estudiando, entonces sabemos de lo que estamos hablando. Es triste ver como nuestros parlamentarios, que ganan jugosos sueldos y, y tienen un mundo viven en un mundo que si ustedes lo van los vieran como como son allá en su mundo eh, en un mundo tan distinto a la realidad del país ellos viven en un mundo que no pueden ser capaces de ponerse en el lugar del, del pueblo no les interesa lo que pase con nosotros ellos están en otra cosa ellos están en el mundo de ir y Y, y más encima se dan el lujo de prácticamente ser despectivos con con personas de organizaciones sociales que a donores por supuesto por solamente por por el deseo de verdad y de justicia vamos a dar a conocer lo que ellos no han sido capaces de estudiar ni siquiera a través de sus asesores les vamos a ayudar a hacer su trabajo y más encima nos hagan sentir como que nos están haciendo un favor creo que hemos perdido el norte o ellos han perdido el norte no sé nosotros con sacrificio porque tenemos que poner financiar nuestro viaje para allá que se yo tenemos que hacer este tipo de cosas y estar viajando todas las semanas para allá y, y a veces ausentándolo de los trabajos entonces con ese sacrificio y ellos en respuesta eh, dan esa actitud la verdad es que molesta bastante nos molesta mucho digamos. pero bueno hay que hacerlo porque, porque bueno el, el, el objetivo es superior es superior porque es afecta a todos los chilenos y, y creemos que es importante que demos la lucha y que mientras más despertemos a la verdad de este nefasto tratado mal llamado tratado digamos en realidad es el Tratado de Libre Comercio no es Tratado de Libre Comercio porque son tan ignorantes que dicen que nos, nos atacan diciendo que nos oponemos al libre comercio pero ¿cómo se ve que no lo han leído? al decir esa estupidez ¿cómo nos vamos a poner al libre comercio si Chile el, el récord mundial de tratados? eso no lo digo yo búsquelo en internet ¿qué país tiene más tratados de libre comercio? pónganlo en Google ¿eh? entonces eh, eso es lo que les quería tratar de recalcar la gravedad de este tema nos preocupa mucho seguiremos dando la batalla hasta el final no sabemos si vamos a ganar o no pero por lo menos si no la damos o sea, si, si damos la batalla por lo menos aunque perdamos vamos a quedar con la conciencia de que, que lo dimos todo así que esa es la idea bueno, aquí los auditores eh, la hora es implacable los tenemos que dejar así que Yo me despido hasta el próximo jueves con un interesantísimo invitado y esta oportunidad que ya nos ha confirmado sí, antes de Navidad. Correcto. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias por escucharme. mi señor, somos sonreír y tal vez esperaremos demasiado. Si era que estuvieras aquí Cerrarán las puertas de este infierno Y es posible que me quiera ir Conseguí licor y me emborraché En el baño de un bar Se la calle de un pulmón también. Me sentí muy mal Y si bien yo nunca había bebido En la cárcel tuve que acabar La fianza la pagó un amigo Las heridas son del oficial Paso frío y soy feliz Mi cuarto va a partir Y aunque a veces me acuerdo de ella Dibujé su cara en la pared